Argentina también fue cuarto Colombia se quedó con el bronce Brasil le ganó a Venezuela el equipo local esto nos decía después de la derrota con Venezuela Cristian Santander me preocupa eh, conseguir el objetivo de mínima y alcanzar el mayor volumen de juego si eso se va dando eh, podremos llegar lo más alto posible, pues en, en, nuestro, en, en nuestra mirada siempre queremos apuntar a salir campeón de todo lo que jugamos enfocamos en Camerún que es un equipo que ha, que ha incorporado varias jugadoras que estudian eh, a nivel universitario en Estados Unidos kia lo conocemos más hay algunos antecedentes sería muy bueno poder obtener los dos triunfos para, para tener un cruce eh, para evitar a francia en el cruce no que es el que quedaría en teoría primero del, del otro grupo Nos vamos de Venezuela a España. Ahí estaba todavía Nicolás Laprovítola, hoy ya en la Argentina. Nico había jugado un buen torneo desde que estuvo la Liga ACV, no pudo el equipo al que él representaba al Estudiantes de Madrid, perdía increíblemente en la última fecha la oportunidad de quedarse en la Liga ACV y esto nos decía uno de los bases preseleccionados a la selección argentina. Todavía no encuentro una explicación, así que pintaré creo que que pasen algunos días para, para analizar un poco cómo fue la temporada y todo. tenemos que hacernos cargo, no... no, no tuvimos el, el peor final que podía pasar y... y nada, intentar eh, intentar olvidar esto, no... hicimos todo mal. ¿eh? La que me sentí muy bien. Eh, me sentí muy bien en, en los estudiantes, en mi equipo. Eh, ...y me sentí bien en la Liga... ...que no... ...no me lo puse a pensar mucho... ...pero... ...pero creo que no... ...no jugaría la, la Liga la, la liga le ¿sí? ...que demostré que... ...que puedo jugar en la CB... ...de base a base... ...de España a la Argentina... ...una serie bárbara... ...la que jugó Alejandro Konstant... ...como toda la Liga Nacional... ...que todavía no ha terminado... ...y que está entrando en la etapa de definición... El base después de la gran victoria frente a regatas en el Conte, poniendo la serie 3 a 1 con gran autoridad. Esa noche Alejandro consta con una planilla realmente muy pero muy buena, con 15 puntos, dos asistencias y ocho rebotes, nos contaba de su momento y el momento de su equipo. En un cuarto partido poder poder cerrar la serie, la verdad que que nos pone muy contento y sí, y nos, y nos entusiasma mucho para lo que viene. esto Pensar en salvarnos ya creo que nos deja más que contento Creo que iba avanzando la temporada, nos dábamos cuenta que podíamos, nos sentíamos más confiados, y, y bueno, ya ahora el objetivo es totalmente distinto. Creo que, que en lo personal sí, la verdad, de sentido un crecimiento, eh, el tener más protagonismo, el de ahora estar jugando cosas importantes. y Escuchamos a Alex Peñarol, Pedro Chagüe, Obras Sanitarias, Alejandro Conta y ahora el ciclista actualmente en el equipo de Sergio Santos Hernández. Roberto el Toro Acuña, el jugador de Peñarol, nos decía lo siguiente. La defensa es clave, eh, más en estos playoffs offs todos los partidos son finales. La defensiva es lo que es lo que nos no va a ayudar a quedarnos en esta serie. Ofensivamente sabemos que tenemos buen potencial. La temporada soñada, creo que... Estamos, estamos trabajando muy duro con Gaby Picato, que es el que está todo el tiempo encima mío, me, eh, siempre está buscando algo para corregir o algo nuevo para, eh, para hacer. La de del sudamericano eh, para mí es un sueño porque a cualquier cualquier jugador o cualquier persona representada a la Argentina eh, sería muy lindo. Nos quedamos en Bahía. Esta nota fue hecha con Roberto Acuña. Juan Pablo Aulet, siempre siguiendo con lo que va a pasar esta noche a partir de las 21 horas en el cuarto punto de la serie. La gente de Bahía Vázquez tratando de hacer historia frente a uno de los más ganadores de la Liga Nacional. Hablamos de Peñarol. Nos quedamos ahí. Hablaremos de lo que ha pasado en los incidentes post-partido en la victoria de Bahía Vázquez por frente a Peñarol de Mar del Plata. Pero ahora, siguiendo con el resumen, la palabra de Juan Pablo Baulet, el hombre drafteado por Oklahoma, por Brooklyn, perdón. Sabemos que nuestra nuestro punto fuerte es correr la, la actitud y la agresividad, eso la intensidad no nos puede faltar nunca. Eh, porque por momentos tuvimos eh desconcentraciones o malas decisiones, pero la intensidad y dedicación siempre estuvo. Estoy trabajando mucho en sobre todo en mi tiro y en mi físico. ...que son los dos puntos débiles... ...y después como como persona, nada... ...trato de, de disfrutar esta situación que... ...que nos está pasando a todos. Es Juan Pablo Ablet... ...a un dirigente presidente de Quilmes de Mar del Plata... ...hablamos con Pablo Zavala... ...y en tres declaraciones... ...el presidente cervecero... ...nos contaba lo siguiente. Bueno, así siempre... ...nosotros en casi 30 años de, de historia... No hemos tenido jamás una, una sola este, un solo reclamo que vaya más allá de los límites de, de dirigente jugador. ¿no? En algunos medios se ocupan hablar solamente mal de Quilmes. No es el único atraso Quilmes. este viste y, y todos los años pasa lo mismo, la gente habla de Quilmes. ¿Por qué no se ocupan de hablar de más? Ponerse el saco que te, que, que te corresponda. Nosotros queremos jugar Liga A como, como hace 30 años lo venimos haciendo, nos ha tocado bajar en su momento y volver a subir, pero eh, queremos hacer las cosas como corresponde 12.09 del viernes con noé con Jessy, con toda la gente que habitualmente nos escucha del otro lado que es mucha por suerte, y nos hacen saber eh, que están ahí presentes en cada una de las entregas de esto que es uno contra uno arrancamos el último de la semana de esta manera uno contra uno radio todo el básquet en el aire pi bueno la noche de ayer este bienvenidos a todos no y la noche de decían no hubo liga nacional los partidos fueron los que este, tuvimos oportunidad de, de transmitir el